No llegues tarde al trabajo, no mires la hora mientras disfrutas de un buen concierto. No te preocupes porque metro MetroTaxi Palo Verde trabajamos las 24 horas y te buscamos o llevamos a donde quieras de forma rápida, segura y con la mejor atención. Llama o escribe ahora al 0412-019-8870. MetroTaxi Palo Verde. Seguridad es la prioridad en Metrotaxis Palo Verde. En Metro Taxi Palo Verde contamos con conductores certificados y vehículos en perfectas condiciones viaja seguro viaja en Metro Taxi Palo Verde Semana en Metro Taxi Palo Verde. Tu primer viaje tiene un 20% de descuento. ¿Qué esperas? Llámanos o escríbenos y aprovecha esta oferta única. 0412 019 8870. Metro Taxi Palo Verde. Estás en la unidad número 10, conducida por Carlos Lignan. Metrotaxis Palo Verde.